Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otros Y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos nunca tuvo dueño condicionar a su razón de ser libre como el viento era nuestro perro nuestro y de la calle que lo vio nacer era un callejero con el sol a cuestas fiel a su destino y a su parecer tener horario para hacer la siesta Ni rendirle cuentas al amanecer Era nuestro perro y era la ternura Que nos hace falta cada día más Era una metáfora de la aventura Que en el diccionario Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad y Era de los niños y del viejo Pablo a quien rescataba de su soledad puerta abierta en cualquier hogar era nuestro barrio como del paisaje el sereno, el cura y todos los demás era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó se bebió de golpe todas las estrellas Se quedó dormido y ya no despertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Vaga su recuerdo por los sentimientos Para derramarlos ...en esta cancion...